Perseverance llegó al cráter G0 de Marte el pasado 18 de febrero a las 20.55, según lo previsto. Fue el quinto vehículo de exploración que la Agencia Espacial Estadounidense coloca en la superficie del planeta rojo. Llegó por inercia, sin motor, superó los famosos siete minutos de terror, pasó de 20.000 km i l ó e t r o s por hora a u n o o dos km i l ó e t r o s por hora en solo dos minutos. Hicieron falta tres tecnologías. El aerofrenado. La navegación ha confirmado el despliegue del paracaídas. Vemos una deceleración significativa. Nuestra velocidad actual es de 450 metros por segundo a una altitud de 12 kilómetros sobre la superficie de Marte. Un paracaídas y ocho cohetes propulsores. Perseverance continúa descendiendo sobre el paracaídas. Iniciamos la navegación sobre el terreno. Posteriormente preparamos la alimentación de los motores de aterrizaje. Velocidad actual de 90 metros por segundo. Segundo, altitud de 4,2 kilómetros. Y por si estos últimos levantaban una cortina de polvo que pudiera dañar instrumentos científicos, también estaban las grúas del cielo que le dejaban colgado y se cortaban cuando se confirmaba que había tocado tierra. Tango Delta, aterrizaje confirmado. Perseverance está a salvo sobre la superficie de Marte, listo para comenzar a buscar signos de vida en el pasado. Bueno, Se suma así un nuevo hito en la carrera espacial. Jesús Martínez Frías es、eh, geólogo planetario, astrobiólogo del CSI, miembro de los equipos de ciencia, de las misiones de la NASA,、eh, Curiosity Perseverance, y Perseverance, y tengo mucho gusto en saludarle. ¿Qué tal, don Jesús? Muy buenos días. Hola, buenos días.、Eh, estamos viviendo una nueva era espacial, ¿no? Es、eh, el año de Marte, todo es diferente. Efectivamente, yo creo que el año de Marte es como, como mejor define、eh, 2021, porque son, son tres misiones las que han llegado casi simultáneamente a, a Marte, de agencias tan dispares como puede ser、eh, la NASA, Emiratos Árabes Unidos o China. Y yo creo que esto pues, define realmente que la, que la humanidad está enviando tecnomarcadores a otro planeta y nos define a nosotros como, como una especie interplanetaria. n o、no. El lugar donde h a aterrizado, el G0, ¿qué es y por qué se aterriza ahí? Bueno, los lugares de aterrizaje son,、eh, son sitios muy discutidos en, en congresos científicos. Hay montones de investigadores que intentan proponer zonas.、Eh, Marte no es homogéneo. Es decir, Marte ha tenido una actividad geodinámica muy rica en el pasado, pues con volcanes, con ríos, lagos, mares, incluso un gigantesco océano. Eh, en su hemisferio norte, y por lo tanto, pues, ha habido procesos geológicos que han generado ambientes muy diversos, muy variados y muy dispares. ¿no? Entonces, hay muchísimas zonas que son interesantes y esto da lugar a,、pues, a, a debates científicos sobre dónde tiene que aterrizar el rover. ¿no?、Eh, normalmente, los, los geólogos、eh, solicitamos que sea en un sitio donde haya la máxima g e o d i v e r s i d a d Es decir, la g e o d i v e r s i d a d es la clave para la biodiversidad. En un sitio bastante monótono, homogéneo, Pues、eh, no vamos a poder obtener mucha información sobre qué es lo que ha pasado allí. Sin embargo, si estamos en un sitio donde se han solapado distintos procesos geológicos, pues, por u e s p ejemplo, ha habido un río, luego se ha erosionado,、eh, se ha secado, o ha habido un lago, ha habido un proceso volcánico, pues todo eso nos proporciona、eh, claves para interpretar qué es lo que ha ocurrido allí, ¿no? Es lo que no podríamos hacer si fuera una zona、eh, muy poco diversa, ¿no? Y para la vida también, ¿eh? es decir, la vida. También requiere esta diversidad, requiere esta geodiversidad. En una zona geodiversa va a ser más fácil que encontremos biodiversidad si es que la vida ha emergido y, y se ha diversificado y ha evolucionado. ¿no? Y es por eso porque, por lo que el cráter G0 es una zona muy interesante. Es una zona donde tenemos, bueno, es un cráter de impacto. Los cráteres de impacto desmantelan de manera natural、eh, las zonas. De la superficie de los planetas y las lunas nos permiten profundizar en su pasado. Y, y además, este cráter p、pues、u era s e un lago en el pasado. n o Ha dejado además, eh, eh, tiene varios canales、eh, por los que han entrado al menos l o s influjos de agua. Ha habido una geodinámica activa, unas correntías s u p e r f i c i a l e y, y hay un gran depósito sedimentario de un delta que es espectacular, que está muy bien conservado. Y el cráter pues, ha aterrizado en, en esta zona porque reúne todos los requisitos para, para poder comprender qué es lo que ha ocurrido en el pasado y para poder buscar esa posible vida si es que existió.、Ya. Lanzarote es Marte en la Tierra. Explíqueme eso. Bueno, sí, efectivamente, Lanzarote. Nosotros venimos trabajando en, en Canarias muchísimos, muchísimos años, no solo Lanzarote, ¿no? también Andalucía tiene zonas como el Río Tinto, que son es espectaculares, ¿no? o el Jaroso, el Barranco del Jaroso en, en Sierra Almagrera, ¿no? donde se definió la, la Jarosita por primera vez, ¿no? uh -huh. eh, pues、en la zona de Cuevas de la Almanzora. ¿no? Uh -huh. Y、eh, España tiene una geodiversidad extraordinaria. Eh, pero reconocida mundialmente. Somos el primer país en reservas de la biosfera del mundo y también el primer país en geoparques UNESCO del mundo. ¿no? Y gracias a esta biodiversidad, pues, zonas como el Jaroso o como Río Tinto o como Canarias、eh, nos permiten trabajar en el campo、eh, como si estuviéramos en Marte salvando las distancias. ¿no? Podemos probar prototipos, evaluar modelos científicos y toda esa información nos va a ser muy útil. En Canarias tenemos、eh, una zona realmente extraordinaria. Eh, sabemos que hay, bueno,、pues、hay telescopios y el cielo de Canarias es maravilloso para hacer astrofísica, pero el suelo de Canarias es un suelo volcánico muy geodiverso que nos permite también, muy bien conservado, como es el caso de Lanzarote, que es reserva de la biosfera y también geoparque de la UNESCO, donde, donde nosotros vamos a poder realizar esas, esas pruebas、eh, que ya estamos haciendo, incluso de instrucción de astronautas. ¿no? Eh, llevamos ya tres、eh, eventos de, de instrucción de astronautas de la ESA. Eh, que llevamos a cabo en Lanzarote. Y Lanzarote p u es es un material basáltico como el que hay en Marte o en la Luna, está muy bien conservado. Podemos estudiar los procesos de interacción con el agua, pasados y presentes, y también podemos ver en qué zonas ha habido microorganismos o existen microorganismos parecidos a los que pudieran existir en Marte.、Eh, desde Marte sabemos, hasta ahora o yo he escuchado, Marte fue habitable. El, para ser habitable tenía que haber tenido una atmósfera diferente a la que tiene. Y, y, y pues supongo que, hombre, hacerlo un poquito más agradable para que fuera habitable. Sí, porque ahora está y, la cosa pues, más. Pues, sí, vamos, ahora no. El, el ¿Qué hizo que cambiara esa atmósfera? ¿Cómo era esa atmósfera? Y que fuera habitable no quiere decir que fuera habitado. Efectivamente, esa es una gran pregunta y, y una buenísima apreciación. Hay, además, yo creo que ya lo comentamos、eh, hace unos meses sobre otro tema:、eh, esta característica, y es que hay planetas o lunas que pueden ser habitables, pero donde la vida no ha emergido y se ha desarrollado. Es decir, no hay que confundir el concepto de habitabilidad con el concepto de vida, ¿no? El planeta puede tener agua, pero la vida puede no haber emergido. n o y, y esto es lo que nosotros queremos saber si, si ha pasado el Marte. n o Sería extraordinario que, con lo inmenso que es el cosmos,、eh, en, en, en dos planetas de nuestro sistema solar, que, que somos pequeñísimos, s p u e la vida hubiera emergido. Si realmente la, la vida es una consecuencia de la evolución del universo,、eh, que es lo que pretende la astrobiología comprender desde distintas disciplinas, y si ese proceso de emergencia y evolución. No solamente ha ocurrido en la Tierra, sino que, que ha ocurrido también en, en Marte, ¿no? que se encuentra casi en los límites de lo que se llama la zona de habitabilidad de, de nuestro sistema solar.、No. La atmósfera de Marte era muy distinta, como bien、eh, ha comentado.、Eh, Marte tenía precisamente esa actividad geológica muy activa. Marte tenía campo magnético que le protegía del viento solar. Eh, y por lo tanto, ese viento solar no barría, por así decirlo, la atmósfera, la, la ha estado barriendo desde que perdió ese campo magnético. Marte tenía unos volcanes enormes, tiene el mayor volcán del sistema solar, del el Monte Olimpo, que estaban muy activos, estaban emitiendo ingentes cantidades de volátiles a la atmósfera, enriqueciéndola en agua, en dióxido de carbono y en muchos otros compuestos. Y por lo tanto, pues Marte、eh, era un planeta muy diferente, sobre todo durante los primeros mil millones de años de evolución. Eh, fue un planeta muy diferente, pues con agua líquida y con una atmósfera más densa, etcétera, etcétera. ¿no? La vida pudo tener posibilidades de emerger durante esos primeros mil millones de años. No sabemos si lo hizo y en eso estamos, ¿no? Con, con los equipos ahora, con, con los instrumentos de, del Robert Perseverancia, vamos a intentar ver que, porque esta es la primera misión realmente astrobiológica, si es que se puede decir así. Eh, las otras misiones eran más geológicas y de análisis de la, de la habitabilidad, como la misión del r o v e r Curiosity,、eh, que lo que analizó fue la habitabilidad también en un cráter de impacto, en el cráter Gale, y se demostró, como bien ha comentado usted, que Marte fue habitable en el pasado. Ahora queremos buscar esos primeros indicios de vida, si es que existen, y seguir comprendiendo también、pues、el, el intrincado puzzle de, de, de la evolución marciana. ¿no? Las misiones son robóticas, pero algún día siempre pensamos. Que podrán ser tripuladas aunque se tarde un Congo en llegar allí. Pero、eh, la, aquella persona profesionalmente q u i e r e asumir el ir y esperar y volver, bueno, p en o fin perderá a lo mejor un año de su vida. Pero、eh, ¿falta mucho para ese momento? Bueno, pues esa es la gran pregunta, ¿no? Yo desde hace 30 años vengo escuchando que en los próximos 30 años habrá un, una misión tripulada a Marte. Pero es verdad que obviamente cada vez estamos más cerca. Yo creo que la misión del r o v e r Curiosity y la del, y la del Perseverance, ¿no? r、pues, eh, suponen e e v r a a n c i prácticamente un punto de inflexión en todas las misiones que se han enviado. ¿no? Se ha explicado perfectamente cómo ha sido, al principio ha explicado usted en la introducción cómo se ha producido el, el aterrizaje en Marte, ¿no? eh, que, que bueno, empezó este tipo de aterrizaje con Curiosity, y, y es que estamos ya en unas dimensiones de, de misiones. pues ...con Robert de, de una tonelada, de más de... O de más de una tonelada, como es este, n o、eh, con más de 60 kilos de instrumentos científicos miniaturizados. c o n、eh, Este lleva hasta un dron, helicóptero. Es decir, estamos, yo creo, q u en e el punto de, de inflexión de que casi no se puede ir a más en cuanto a robótico. n o Y por eso las misiones tripuladas s o n más cerca. Yo he propuesto una fecha, porque siempre me lo preguntan y digo, bueno, pues al final voy a decir una fecha. Y, y he propuesto que entre el 2035 y el 2040, yo creo que estaríamos en condiciones, desde el punto de vista científico,、eh, de enviar una misión. Otra cosa es、eh, la política, porque claro, estas misiones dependen de muchos aspectos: aspectos económicos, de la pandemia, ¿no? de, de aspectos políticos, aspectos logísticos, ¿no? geoestratégicos, y, y, y no solamente la ciencia y la tecnología. ¿no? Oh. El, el, la misión a la Luna, y, la, la, yo no sé, estoy oyendo últimamente hablar mucho de una base lunar, y eso me lleva a las películas de ciencia ficción, ¿no? Crear hogares en el espacio, pero voy apercibiendo que crear hogares en el espacio es algo que va en serio, ¿no? Sí, efectivamente, va en serio. Y además, yo creo que la mejor prueba de que va en serio es cuando hay dinero de las agencias espaciales para desarrollar estos proyectos. ¿no? Es decir, ya hay financiación. A la que puedes acudir. Hay planes y programas、eh, que abordan esto y que además pues,、eh, proporcionan información también para formación de personal investigador y、eh, científicos、e、ingenieros. ¿no? Ahí es cuando, cuando ya se pone el dinero encima de la mesa, yo creo que es cuando el tema empieza a ir en serio. Y efectivamente, igual que tenemos bases en, en, en el Ártico o en la Antártida, Pues yo creo que vamos a trasladarnos por primera vez a, a,、pues、a la Luna, n o a otro planeta. Yo creo que estamos viviendo un momento crucial en el ámbito de, de, de la humanidad, ¿no? n o un momento que, que yo he definido como un cambio de paradigma. No somos conscientes de que estamos viviéndolo, pero los de nuestra generación, por lo menos los de, los de la mía, ¿no? Eh, estamos viviendo ese, ese paso de salida al espacio, algo que no había ocurrido nunca en toda la historia de la humanidad. Y nosotros hemos vivi vivido pues la salida de Gagarin,、eh, la llegada a la Luna, y ahora, si todo va bien y el cuerpo lo permite, a lo mejor la llegada a Marte. ¿no? Y las misiones van a ser al principio misiones semipermanentes. La Luna la tenemos aquí al lado, está a unos días, a 380 mil kilómetros. Y bueno, pues la humanidad va cada vez más、eh, ampliando su, su entorno vital, ¿no? Y nos estamos extendiendo y nos extenderemos a la Luna y también nos extenderemos a Marte y, y más allá. La Luna es el primer paso, porque además la Luna científicamente es, es muy interesante ¿no? y logísticamente también. Lo que pasa es que el, la Luna es un, es un entorno hostil. Vamos,、ah, bueno, no es que Marte sea mucho más agradable, ¿no? pero es una, una zona hostil para la vida. En la que podría haber incluso una propuesta de base española en ese territorio. Por otra parte, ¿uno puede llegar a la Luna y quedarse con el trozo de la Luna que quiera? Bueno, ese es otro tema también muy interesante. De momento no. Quiero decir que ahora todo eso está regulado a través de Naciones Unidas. Hay un debate abierto enorme desde el punto de vista legal. Eh, bueno, yo estoy en contacto con, con grandes especialistas en los, en los temas legales y hay todo un debate abierto ahora. Lo que se está intentando es que pues, la legislación que, que está ahora mismo funcionando, por ejemplo, para los océanos,、eh, en cuanto a estrategia en recursos,、eh, etcétera, pues, se pueda trasladar o se pueda extrapolar. Esto lo lleva una comisión、eh, en, en la ONU, en Estados Unidos, donde están representados los distintos países. Pero claro, por ejemplo, el presidente Obama en 2015. Abrió por primera vez la, la posibilidad de explotación, incluso con compañías privadas, de, de, de asteroides, ¿no? de los recursos que puede haber en los asteroides. Entonces,、eh, es un debate totalmente abierto en el que nosotros, como científicos, solamente podemos marcar una serie de. De líneas de actuación o de códigos de buenas prácticas, ¿no? que es lo que nosotros estamos haciendo con la geoética, por ejemplo, ¿no? desde nuestra perspectiva, ¿no? porque los recursos son totalmente abióticos, lo que hay allí. ¿no? Entonces,、eh, la ética del mundo abiótico va a ser muy importante, que será abiótica en cuanto nosotros vayamos allí y nos afecte a nosotros, ¿no? y, o afecte a cómo se desarrolla la comunicación de lo que se vaya a encontrar, etcétera, etcétera. ¿no? Pero es,、eh, efectivamente, ese es todo un desafío. De momento, no. De momento, tanto la Luna. Como, como los asteroides, son,、eh, de acuerdo con Naciones Unidas, pertenecen a, a lo que es toda la humanidad y, además,、eh, especialmente tienen que ser los recursos para los países、eh, menos desarrollados. Eso es lo que dice la legislación internacional, pero bueno, ya sabemos lo que pasa con, con las leyes. n o Preguntas que hace Goyo González. Usted es geólogo planetario y astrobiólogo gracias a los cómics de Marvel. Si pudiera ser uno de los vengadores de los Cuatro Fantásticos o de la Patrulla X, ¿cuál sería y cuál sería su misión? Bueno, eso es difícil de decir, ¿no?、Eh, tal vez mezclaría a l g u n o ¿no?、Eh, no lo sé. Me, me convertiría en otro mutante o algo así, ¿no? Una especie de mutante extraño combinando poderes de, de varios, ¿no? Pero bueno. Realmente, Red Rich a r d s es el científico, así que me quedo con el científico. ¿Cómo sería la Tierra sin la Luna? Pues eso es una pregunta muy difícil de contestar. ¿no? Probablemente la Tierra sería muy diferente sin la Luna. La Luna ha jugado un papel importantísimo, lleva con nosotros por cerca de 4.000 millones de años, porque la Luna se formó a partir de un gigantesco impacto de un objeto del tamaño de, de Marte contra la Tierra, desgajó parte de, de, de la litosfera y, y del manto superior. Y quedó orbitando alrededor de nuestro planeta conformando la Luna. ¿no? Es decir, que de alguna manera es parte de nosotros. ¿no? La Luna también nos ha protegido de los, de los impactos, nos ha protegido de otros eventos cósmicos. Y, y por eso yo creo que la Luna ha jugado un papel muy importante en la evolución de la Tierra y también en, en, en el origen y la evolución de la vida. Por eso yo creo que sería muy diferente、eh, nuestro planeta sin la Luna. Elon Musk, el creador de Tesla, Promete con su SpaceX llegar a Marte entre 2024 y 2026. ¿Trabajaría para él? Pues bueno, no lo sé. Yo de momento、eh, trabajo en el CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y estoy muy a gusto. Además, no creo, ya para esas fechas casi voy a estar medio jubilado, así que no creo que pueda trabajar para Elon Musk, ¿no? Si la pregunta se refiere a que si trabajaría para una compañía privada, pues、sí. no lo sé, tendría que evaluarlo. n o Yo creo que es una cosa que habría que, que evaluar. Desde luego, desde el punto de vista científico, estoy muy a gusto trabajando en el, en el CSIC porque bueno, tenemos una especie de, de código de conducta、eh, bastante bueno en general en cuanto a las actividades de investigación. n o Y bueno, pues el OnMass、eh, utiliza unas políticas muy agresivas. Eh, no quiero decir que sean malas ni buenas, sino que son mucho más agresivas, como corresponde a las compañías privadas y en algunos casos cuestionables.、Eh, y por eso pues, me siento más, más cómodo desde el punto de vista ético trabajando en un organismo público de investigación. Y ya por último, cuando ve pasar una estrella fugaz, ¿pide un deseo? <risa> <risa> Esa es una muy buena, ¿no? Esperemos que no sea una grande y sea un impacto gigantesco, de eso, ¿no? <risa> pues. Pues sí, yo creo que está bien pedir deseos. n o Muchas veces se quiere también materializar demasiado la ciencia y decir que, que no tenemos que pedir deseos y que tenemos que centrarnos en conocer la composición de la estrella fugaz. Yo hace muchos años, ya en el 2002, tuve la oportunidad, además de participar en, en, un, en un vuelo de la NASA ¿no? n o para estudiar las Leónidas, la tormenta de, de noviembre del, del cometa t e m p e l t a t t l Subimos en dos aviones y pudimos ver todas esas estrellas fugaces desde arriba. Que fueron,、eh, además fue una tormenta hasta el momento la, la, más, la más intensa, ¿no? Con más de 2.000 ablaciones, desintegraciones por hora, de... y fue una, una experiencia extraordinaria. Fue como ver esos fuegos artificiales desde arriba, ¿no? Y yo creo que tampoco hay que quitar a la ciencia esa componente de, de imaginación o de magia que tiene, y por supuesto que pediría un deseo. Es Jesús Martínez Frías,、eh, geólogo. Planetario astrobiólogo del CSIC, esta mañana con nosotros. Qué gran placer ha sido escucharle. Gracias, Jesús. Un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo. Tiene más de 11.700 años y es uno de los esqueletos mejor conservados de la prehistoria. Bautizado como el hombre del Oizú, sus restos han estado durante casi 12 milenios escondidos. En una cueva en el norte de España, cerca de la localidad navarra de e r r o El grupo de espeleólogos Chacón hizo en noviembre de 2017 el descubrimiento, aunque hasta el pasado jueves no han comenzado las labores de extracción de los restos. Ella, en vez de al médico, ya acude al paleontólogo. Son las aventuras de la antigua Herrera en Cope. Es el diario de mi marigose. Querido diario, yo no sé en qué están pensando los servicios sociales de algunos ayuntamientos, la verdad. Concretamente el de Sevilla, que debió actuar de oficio hace ya muchos años y haberle quitado la custodia a un padre.、Eh, eh, real, de de Ese es mi prometido. Mi Alberto Eduardo Herrera Montero pidiendo la venia para su cofradía. Lo siguiente era que le mandara a Papa a coser balones para Nike o a trabajar en un taller bangladesí. Es que no se puede haber metido en más fregados a esta criatura que me va a llegar con unos traumas importantes. Es que se me cae el alma a los pies. Eh, San, eh, Santísimo Cristo del Amor,、eh, Nuestra Señora del Socorro. Sí, p e r d Y Santiago Apóstol solicita la a v e n í a al Consejo de h r m a n d a d y Cofradía para realizar la sagrada entra,、eh, la estación de penitencia en la Sagrada Iglesia Catedral. ¿Se puede arrastrar a un menor a hacer más cosas? ¿Se puede obligar a un chiquillo a recrear todo lo que al padre le gustaría poder hacer todos los años, incluido dar el pregón a los sevillanos? Y nosotros somos la c o f a Dios os bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muy bien lo has hecho. Muy bien, muy bien. Claro, el pobre cardenal, amigo, ¿qué va a decir? Venga, que sí, y que se lleven a esta familia de aquí, por favor. Circulen y no me formen corrillos. ¿Dónde está el defensor del menor cuando más se le necesita? <risa> Qué momento tan extrañable. Además, de verdad, a Carlos Herrera se le caía la bapita, como podéis imaginar. Con la baba caída, dicen. Sí, sí, sí, sí. Seguro que le estaba metiendo la mano por detrás, como José Luis Moreno a Monchito, y repitiendo con los labios las frases, b e l l i z c á n d o l e si tropezaba o titubeaba. Qué bien lo ha hecho mi Alberto, pero yo lo hubiera hecho mejor. En fin, que es que yo no entiendo cómo hay cosas que no se ponen en manos de la justicia en vez de seguir mirando hacia otro lado. Todos han sido cómplices, pero la tara. Me la voy a comer yo. a、claro. oh, y de verdad. <risa> Ahí, pues bien, bien que lo hice, ¿eh? Para hacer el lado que、sí. tenía. s no, y lo pidió tres veces: una en、claro. el consejo, otra en el ayuntamiento y tres, otra en la catedral. ¿eh? Tres, tres, Joder, y aquí nadie hace nada.、Oh, s、pues, madre mía. s í sí, sí, lo hice muy bien. Y además el、Fíjate、texto tenía otro. Tenía otro. Pero,、bueno. pero lo hacías de memoria o leído. No, de no, memoria, de memoria. De memoria.、No、de de memoria. Sí, estuve como dos meses detrás, para aprenderme. El padre de apuntador, no sé. A ver, a o por d e t r e d e c í o dices: padre, deja las matemáticas, niño, ponte con. Exacto. A lo, a lo importante. l í n e a <risa> <risa> directa, ¿qué nos cuenta? Pues que vivimos momentos únicos,、eh, ya lo sabemos, ¿no? Bueno, pues、eh, en línea directa, en estos momentos, crea las mayores ayudas para todos sus seguros. A ver, si te vas a línea directa, eliges cómo pagar. Mesa, mes, trimestral, anualmente. Si cierras tu negocio, que esperemos que no sea así, por favor, pero si lo es, se hacen e cargo del pago de los seguros de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Todo con la garantía real de que vas a pagar menos por tu seguro. Es el momento. Es el momento único de cambiarte a línea directa. 917-700-700. 917-700. c o n s u l t a l o todo en línea directa.com. Herrera en Cope. Estar informado. Cope Madrid 106.3 y Cope Más 94.8. 40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales, nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91331-3101 o losnogales.es. La moda es mucho más que cambiarse: es cambiar. Esta primavera cambia tu forma de ver las cosas y de disfrutarlas, porque todo cambio empieza en ti. Colores, diseñadores, marcas, es primavera. Si cambias tú, cambia todo. Te esperamos. Plaza Norte 2, la Cúpula de Madrid, carretera de Burgos, salidas 17 y 19. ¿Cansado de no tener un experto a tu lado? A, p l u s Abogados y Economistas, es la gestoría que tu negocio necesita. Nuestro equipo de Abogados, Economistas y Auditores se encargará de todas las gestiones con la más absoluta profesionalidad. Y bajando el precio de tu actual gestoría. Pide presupuesto sin compromiso. Llámanos al 91 732 8230. A, plus, abogados y economistas. A plus ae.es.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 58821689. Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, cuatro repartos al día con entrega en cuatro horas. Servipack, tú eliges. El 31 de marzo, no te pierdas El Requiem de Mozart en el Auditorio Nacional. Una de las obras más emblemáticas de la historia de la música en un concierto único. Venta de entradas en taquillas del Auditorio Nacional y en f u n d a c i o n e x c e l e n t i a o r g Recuerda, el 31 de marzo, El Requiem de Mozart en el Auditorio Nacional. Música de calidad con Fundación Excelentia. Desde Automóviles Argüelles nos gustaría darte un consejo. Por todos los baños que no te diste este verano y los kilómetros que no disfrutaste, date un capricho. Descubre nuestra selección de vehículos premium a precios irrepetibles que acabarán con todas las excusas. Entra en a u t o m ó v i l e s a r g u e l l e s c o m o ven a la calle Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles, el mejor momento es hoy. ¿Tienes una herencia complicada? ¿No llegas a un acuerdo con los demás herederos? ¿Te preocupa no poder pagarlo? En Grupo Hereda son especialistas en gestionar tu herencia. No pagas nada por adelantado y realizan todos los trámites por ti. Grupohereda.com Abogados de herencias nacionales e internacionales. Elige tu Cope Madrid 106.3 y Cope más 94.8. Herrera en Cope. Estar informado. Pero, ¿qué puede ser lo que nos lleve hoy a comer y qué? Me encanta, me encanta. Me gusta.、Mucho. Vamos a hablar、mm -hmm. de una de las salsas, de los preparados, hay que hacerlo con lentitud y con mucho mimo, más antiguos que se conocen: el ragú.、Mm -hmm. Ragú en Italia, r a g u t en Francia. Y tiene una historia muy curiosa. Claro, Los romanos, que lo inventaron casi todo, Porque esta receta se pierde en la noche de los tiempos. Empezaron a elaborar esta salsa trabada y melosa que se llevaron a las Galias, cuando estaban haciendo ahí sus escarceos, como imperio que eran, y dejaron como pozo. Pasaron un montón de siglos y los franceses, que son muy suyos, se hicieron con la receta como propia. O sea, se la quitaron a los romanos, que fueron los que la crearon, y se la exportaron otra vez a los italianos en plena Edad Media. O sea, con un trasiego de estudiantes que iban y venían, porque eh, eh, eh, no solamente es hoy en día cuando se podía, cuando los estudiantes van y vienen con los Erasmus y demás. En la Universidad de Bolonia ya existía esto.、Eh, iban muchos estudiantes emigrando de distintas regiones europeas a Bolonia para estudiar, porque tenía un gran prestigio, como tenía nuestra Universidad de Salamanca. Y ahí es donde surge la salsa boloñesa. Anda, anda. Los franceses, claro, llevan este r a g ú hecho con carne, con carne de ternera, verduras y demás, y en Bolonia la adoptan y la mezclan con la pasta. Y ahí、mm. se crea la salsa boloñesa, que ahora es imprescindible en muchos recetarios italianos ¿eh? para acompañar las pastas que tú quieras, evidentemente. Que pegan、pues, los italianos, que lo han inventado todo y al final lo que comen ahora es pizza no, y a g t a Esto es francés,、eh, el, el ragú al final lo que es es un guiso toda la vida. Es, es un guiso. ...y、si、una carrillera o un r a b o de toro se podría llamar ragú perfectamente. Uh, uh -huh. Es francés, pero en origen es italiano y volvió a ser italiano, pero ya exportado de Francia. Es un guiso que se destinaba a las clases más elevadas, pero que al final adoptaron、eh, las clases más humildes. Y lo preparaban como algo especial los fines de semana y, más concretamente, los domingos o los días de fiesta. Tenemos el ragú napolitano y el ragú boloñese, que serían los dos r a g u t s más importantes que podemos encontrar en Italia. Y, y la única clave, y supongo que, Alberto, no sé, Carlos, si tú lo has cocinado alguna vez, o Tony, o. Eh, sí, yo mucho mucho mucho, mucho. mucho, mucho, mucho. No deja de ser un estofado. No, claro, la clave claro. es el guiso y quizás a m、no、b i é n el sofrito. ¿Cómo que mi no poder? Pero vamos a, a ver. ¿Mi no t、si、e con...、no no、gusta, r a g ú No me gusta, Raghú. No、a, a ver, cualquier guiso que lleve un sofrito, una carne,、claro. un buen vino, y eso que se pide unas cuantas horas haciendo chup chup, está bueno, es、pues、que no hay por dónde lo mire. Pasa es que tú lo tienes muy relacionado a las carrilleras y el rabo de toro que no te gusta. e s No entiendo muy bien por qué, por otra parte.、Oh, pero, porque pero son excesivamente melosos. Yo soy ya mayor y、eso. yo ya sé claro, lo que m e gusta. claro, y lo que le gusta、claro. a tú también, Alberto, el rabo Alberto. de toro. ¿no? Rabo rabo entera, y ya está, da, claro. Mira, es que ti, aquí a tenemos a dos que oyen rabo ya, es que no, de verdad. Carlos, ¿a ti que te gusta tanto la tapa? Y、uh -huh. preparártelas en casa como entrante antes de una comida o incluso comer de tapas.、Uh -huh. eh, hay una muy sencillita que es tostar un poquito de pan y con ese raúl o ese estofado que tengas ahí, ponerlo encima, calentarlo y punto.、Yeah. Y ya está. Y esto es una cosa riquísima. Además, es como se、si、hacía en los comienzos de esta receta hace ya muchísimos siglos. Lo untaban en pan o rellenaban el pan, que también es una opción ¿eh? que tenemos. Yo os voy a enseñar a hacer algo que voy a preparar para el mediodía. Vuelvo a activar mi Instagram Goyo González 10. Atención a todos、Revisión、mis、España. seguidores, todos、Revisión. mis fans, atención España. A Voy a preparar un espagueti n e r o d i sepia, o sea, negro de、uh -huh. tinta de、sí. sepia, con un r a g ú de pescado y marisco. Qué bueno. Buenísimo. Vamos a preparar primero el r a g ú pero lo vamos a hacer con la ayuda de un tomatón.、Ah, ¡Vámonos! Un tomate, es ¡Hombre! e m a d e l m u n d o s o n g r a n d í s i m o s Madreña. ¡Rosado de la reina! Buenísimo, e s e tomate es. rosa de la reina、oh. que me consta, María José Navarro, ya、sí. ha disfrutado. No, no, me encanta además. Es el que más、Abres、me gusta. Abres un tomate y tienes un tomate para tres semanas.、Mm. O sea, es una joya de hortícola guadalfeo de Motril, Granada, pero de un tamaño descomunal. Es un, es un tomate hermoso, de color rosa, carnoso, casi sin pepitas, de piel muy fina. Y muy, muy jugoso. Y con el sabor y el olor a los tomates de huerta de、eh, toda la vida. Y como decía, para compartir en familia, ¿eh? porque tú coges uno y lo puedes hacer incluso hasta en rodajas、ah, y comer con、sí. cuchillo y tenedor.、Uh -huh. Podríamos preparar una ensalada perfecta. Yo estoy utilizando mucho ahora las hierbas aromáticas, los tomillos,、uh -huh. los romeros, etc. é t e r a Estos tomates, con un poquito de hierba fresca por encima y con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra de calidad. Y unas escamitas de sal ya es para que te lleve al cielo directamente.、Eso、Tomates es. rosa、eso. de la reina. No os olvidéis de los verdaderos especialistas en tomate, que son nuestros amigos de Hortícola Guadalfeo. Bueno, vamos a preparar este r a g ú ¿no? A ver, a ver. Primero pochamos las verduras lentamente. Para eso vamos a utilizar cebolla o cebolleta. La cebolla tierna la estoy usando yo mucho últimamente. Puerro, ajo tierno o ajo. El ajo de toda la vida. Picadito, pim pim. Y、la clave sí, sí. está en la lentitud de la preparación. Un poquito de apio no le viene mal tampoco,、eh, pero poquito, porque en, el apio en, el Italia utilizan, muy fuerte. en Italia lo utilizan mucho para el r a g ú、mm -hmm. el apio.、Mm -hmm. Yo, como no lo soporto, pues no lo voy a utilizar hoy. ¿Ah? Yo pero、tampoco. bueno, no, no me, gusta me encanta. Me、vale. Pochamos estas verduras, añadiendo un poquito de sal, ya sabéis, es el truquito para que vayan soltando el agua en un buen aceite, lentamente, en una cazuela amplia, sin prisas, que vayan sudando las verduras. No tenemos ninguna prisa. A partir de ahí le podemos añadir un chorrito de vino blanco seco, pero yo he optado por el vermú u y os voy a explicar el porqué. Como luego le vamos a poner tomate rallado, un tomate natural triturado, esa a c i d e z la va a contrastar ese ligero dulzor sí, sí, sí. que lleva el vermú u y va a dejar un fondo muy bueno. Dejamos que se evaporen、sí. los alcoholes del vermú. u Y luego ya le añadimos, si queréis, una guindillita, una cayena. A mí me gusta que esta salsa tenga un punto picantito. ¿eh? Uh -huh. Algo p e r o entonces orégano, le echas, le echas bien de vermú, u ¿no? Le echas. O, sustituyendo e l vino tinto, digamos. El vino blanco o el vino tinto.、Sí. Como, es una, como es un ragú de pescado, no voy a utilizar vino tinto. Claro, no、ocasión. tiene sentido. Sí, tiene、razón. Claro, si fuera、tiene、de、fofo. ternera, pues、uh -huh. entonces sí, hubiera utilizado un buen vino tinto. Dejamos que se vaya evaporando. Y ahora ya tenemos preparado un fume. Un caldo de pescado que vamos a añadir, lo dejamos otro rato y después el tomate r a l l a d o natural. Todo esto tiene que ir、eh, acompasadamente, de una manera lenta y suave, amalgamándose. ¿eh? Mm. El pescado lo tenemos ahí preparadito. Yo, mira, como tengo una lubina, es una lubina de acuicultura, o sea, de piscifactoría, me la han limpiado, me han dejado los lomos limpios y estos los voy a trocear y se los voy a añadir después. Eh, eh, en contra de otros guisos, fijaos aquí que el pescado se desmenuce es una buena señal. No、uh -huh. queremos que el pescado esté entero, sino que vaya conformando una salsa. Y ya,、uh -huh. a última hora, la gamba pelada, o el la, l angostino pelado, y yo le voy a poner también unos mejillones s i n su concha previamente.、Eh, Eh, pasados al vapor, muy sencillito, 5-10 minutos y ya está. ¿Qué hacemos mientras tanto? En los últimos minutos del proceso ponemos la pasta a hervir y la sacamos con, la agua, con el agua de cocción, un cacito a lo mejor, se lo añadimos y hacemos otros 5 minutos la pasta con este ragu, todo junto. Al final voy a utilizar unas huevas. Que tengo de, de salmón o de trucha, en mi caso son de salmón, para terminar de decorar el plato y también encontrarme esas bolitas explotándome en la boca cuando me vaya metiendo la、eh, pasta con tinta de calamar, el mejillón, la gambita, los pescados desmenuzados. No, no le eches más cosas que te va a salir el plato de, de、no, trucha、no, no, no, a 3 0 0 r duros. No no, no, no, no. Oye, lo de las huevas es optativo.、No. Eh, salen un poquito caras, pero merece la pena porque además puedes aprovechar un tarrito para 5, 6, 7 comensales.、Mm. Eh, o sea, es cuestión de echar unas poquitas. Creo que va a ser una receta total. Así que, e n g o l o González, vos podréis ver en una hora, hora y media. ¿Y、así? hay、eh. algún tipo de consejo、sí. del gran goji? Sí, sí, sí, hoy,、sí, y además,、hay. sí. Sí, los、verás. hay. Sí, los hay, queridos.、Sí. Muchas veces en este programa he hablado del de masaje. El masaje erótico, el masaje、Era、erótico,、bueno. cuidado.、Me、verás. O sea, el, Sí, para ayudar a que las parejas se reencuentren.、Oh. Pero he pasado de puntillas. He, he, he hablado de esto de una manera pues, muy.、Eh, como si no tuviera importancia.、Hmm. Nos vamos a centrar en ello. Vaya, con bien. ejercicios bien. siempre divertidos. Muy bien. s o y número uno en el masaje. ¿eh? Ah, número uno. Bueno, a t a m b i é n Aunque rule. Aunque r u e que o s a b e Yo l e he enseñado. A claro,、no、tiempo, claro a mí no me eso, da tiempo nunca acabar a,、no、me me da tiempo a acabar el masaje. Eso lo sabíamos ya Eso lo sabíamos.、Hombre. Estoy convencido que estos masajes jamás. Jamás los habéis dado. A ver. A ver. Venga. El primero、sí、se llama. Estúpido. Pero bueno. Violencia verbal.、Voy. Es que la forma, voy, meterla, la forma de meterla la meterla forma de meterla que tiene es prodigiosa, ¿verdad? <risa> Eso es Así, cierto. Es prodigiosa la forma de meterla. Bueno, pues muy bueno, bien. o s o cada uno. Bueno, venga.、Cosas. Vamos al masaje. Uy, Antonia. Muy bien, Tony, gracias. Dos días preparando esto para nada. Bueno, continúa, por favor, querido compañero. El primer masaje se llama la tarta de cumpleaños. No, vamos a ver. La pareja. Uno se tumba en el suelo boca arriba. Sí. Será la tarta. Y la vela. El otro se pone de rodillas a su、otro? lado. o Será el pastelero. El pastelero debe estirar bien las velas de la tarta del cumpleaños. O sea, estiramos un brazo y empezamos a masajearlo. Luego hacemos lo mismo con el otro brazo. Y ahora empieza lo interesante: nos faltan dos velas. Esas dos velas son las piernas. Vamos a hacer lo mismo con las piernas de arriba a abajo. Ya lo de soplar las velas es cuestión de cada uno. Ya. <risa> Se presta. e s es que esto es muy fuerte. Bien, a ver, seguimos. Habría una quinta、sí. vela, pero vamos、claro. a dejarlo. No, h y por hoy. El escalofrío. Sí. ¿Qué es el escalofrío? Es una manera de hacer masajes. s Para ello、Dios. hay que decir: si rompo un huevo y entonces pongo un puño sobre otro encima de la cabeza de mi pareja,、sí. baja la yema muy despacito. Sí. Abrimos los dedos para que la sensación que tengas es que te está cayendo una yema. Paso las palmas de las manos abiertas por la cabeza dos veces y con eso es suficiente. Bajan las hormiguitas. Cuidado. Esto empieza ya a ponerse on fire. Bajan las hormiguitas. Tocamos con la punta de los deditos en la espalda, como las hormiguitas van bajando, van bajando, van bajando, hasta donde la espalda va perdiendo su nombre. Suben las hormiguitas. Esto ya. Sí, pero por el otro lado del cuerpo, ya no por la espalda. Y tocamos con las puntas de los deditos en el frontal de la persona en cuestión, como si fueran hormiguitas que suben.、Sí. Y luego ya vienen los vampiros. Bueno. Bajan los vampiros. Suben los vampiros. Suben los vampiros. <risa> y con eso ya empezamos a jugar con los besitos en el cuello. Sube el vampiro y el vampiro te muerde, como las películas de, de Drácula. ¿Eh? Te aprieta el cuellecito y así ya vas jugando, vas jugando. Y、pero、luego hacer paisajes tremenda, ¿eh? sí. con el dedo. e s a n t i g u o pero es original. Porque sí, no sí, habíais sí. caído en que esta manera de jugar con vuestras parejas sí, es infinitamente、sí. más creativa que、claro. ir ahí al, al, al lío. Al lío, sí, eso claro. No puede sí, ser, ¿eh? sí. Yo no tengo t i e m p o cuento... para tanta tontería.、Pues、a mí no me da el cuerpo para aguantar tanto. José, madre mía. En la paciencia está la clave.、No, e hombre? e e n t e o Claro. claro. claro, no, claro puede, hombre, como, como dice uno de Gine, se s le p r e c o q e Yo me he pasado la vida así, como dice Goyo. Con la tarta. Sí, sí. No, la tarta, la hormiguita, el, el Drácula. Drácula. Ay, Seguimos con los animales. El sí, cuento、mamá. de los animalitos. Sigue. Uno le da la espalda al otro. Sí. Y a medida que se cuenta el cuento, se van haciendo los movimientos en la espalda. Esto es muy sexy, muy, muy erótico, porque no te estás viendo, simplemente、sí. te estás notando.、Sí. Y la víbora,、gusanitos? cuando entra en acción, la víbora. ¡Qué, qué, qué bruto! ¡Ay,、sí, señor! ¡Ay, señor! De verdad. Se empieza, se empieza por los gusanitos, se sigue con los altamontes y no sé si llega a la víbora, pero en fin. Entonces, <risa> te Oye,、no、eres, te eres tú. <risa> te, tienes que inventar, te tienes que inventar distintos animalitos que van recorriendo la espalda de tu pareja. Eso va a、sí. provocar en ella una sensación de cosquilleo muy, muy agradable.、Uh -huh. Luego ya terminas con el caballo galopando、no. o el、wow. elefante que pisa con fuerza, pero sin hacer、sí. el baño a nadie. El hipopótamo. Sí, sí. el hipopótamo que se frotaba la nariz sobre la espalda. Esto es muy esquimal, pero sí, también、no. es muy agradable. <risa> Notar la nariz húmeda como si fuera la trufa de un perrito. Claro. De un ah, sin sonar, la nariz sí, sin, sonar. Sí, sin sonar. Sin sonar. Sí, Lo de、sí. sonarse es una auténtica guarrería. Claro. Es mío、sí. una palta. mejor ponérselo en la p a l t a Es mejor sorber, ¿no? Es mejor sorber la mucosidad. Sí, claro. Sí, claro. Sorber y tragar. Tragar, claro, ahí, es, estamos. ahí estamos. Ahí、sí. estamos. Frotar sí, y sacudir. No bueno, me entendáis、frotar. mal. Es un、no. momento de relajación. Como ya llevamos un tiempo. Eh, practicando、mm. estos masajes súper divertidos,、sí. nos vamos a poner、sí. en pie, vamos a elevar las manos, las vamos a frotar y después las sacudimos en el aire. ¿eh? Lo vamos a hacer varias、sí. veces para soltar、sí. energía. Como en a c u a y í Decimos primero frotar, frotar, frotar y luego decimos soltar, soltar, soltar. Soltar, s í、sí. sí, como en a c u a y í Sí, muy bien traído también. Sí, muy bien, lo estoy viendo. Nos、acercamos y al final vamos al caminito rojo. Algunos han querido ver un ejercicio un poco sado en todo esto, pero no, no es sado,、no. pero no es sado. No, no, no, no. Los brazos tenemos que tenerlos al aire y con la mano contraria hay que imitar al insecto que nosotros queremos que avance desde la mano hacia el hombro. Luego puede s rectar un pececito, después un mono que salta, pero a pequeños pellizcos. La clave está en el dolorcillo placer. O sea, es, tienes que dar pellizquitos en el brazo hasta llegar al hombro. ¿Eh? Sí. sí, sí. Se le llama、vamos、camino por... rojo porque te deja el brazo colorado como un tomate.、Claro. Púchame, no va a haber poca natalidad si se pierde el tiempo tontería. Y para finalizar,、eres? vamos a crear、sí. esculturas. Vamos a jugar、Escultura. con nuestra pareja como si fuera de barro. Como、no、si、anda. nuestro compañero fuera moldeable,、sí. como si tuviéramos que darle forma. Incidiremos en que tiene que ir uno con mucho cuidado, suavemente, sí. Sí. empezando、claro. por las piernas, que lógicamente、no. han de masajearse, luego、sí. con los brazos, puntos suspensivos. Vale. Pero hacerle pose de m a n i q u í o ¿cómo es eso? Sí. Es modelar, modelar, la... modelar. Y, no, y Imaginemos、sacarlos. que la persona es de arcilla、sí. o de barro.、Ah, ¿eh? yeah. Y los muy musculosos, s q u e hacemos? ¿Y lo qué? <risa> los muy musculosos, ¿cómo se nos moldea? Claro, los que somos piedra pura. claro. o q u e va a m o l d e r a Si se、sí. te p u e d e partir los dedos metiéndolos、claro. en los abdominales.、Claro. Entendamos esto como un juego. Entendemos、claro. sí. esto sí. como. Como un tiempo que nos debemos dedicar unos a otros en、sí. la intimidad de nuestra casa, sí, cualquier tarde de sábado o de domingo.、Sí. Eh, además, sí, podemos、bueno. provocarle risas、eh, a nuestros、sí, no, amigos.、Claro. Eso seguro, Se eso lo tengo claro. Bueno, ¿y qué vamos a comer hoy? ¿Hemos dicho、eh, sirve la receta? O... Sí, sí, sí, yo voy a hacer la pasta esta negra que p o n e o en Insta y bueno, pues. A ver qué tal me sale, porque una cosa es la、sí. teoría y otra cosa es la. ¿Y fácil qué va a hacer Tony? A un, uy, una cosa、um, exótica.、Eh, Poque de salmón. Poke,、ah, no e s t á n a d a mal. Está bien. Está, está bien,、bueno. ¿verdad?、Oh, está bueno, y es facilito. Sanito, es facilito. t a n í s i m o i m a r i j o s e Macarrones con chorizo. Esto、Yo、es? ¿Sinaran? n Pollo con curry.、Bueno. Pollo con curry. Que b i e n Alberto. Purecito de verdura. Va, Día 30、vamos. del reto, ¿eh? ¿Cómo estamos?、Pero、¿Cómo p e r o estás ya? Vas a p o e Vas a l o n e r ya el tein. ¿eh? ¿De qué sí, vas no, a no, llevar 30 no, días? No. Que me quedan 30. Que me quedan 30. Pero、ah, bueno, Pero no, tú madre, estás、no. haciendo religiosamente, hermano. Religiosamente. No me he saltado que te diga el jefe. Que Compartí con él un vaso de agua ayer. Es que verdad. No me、no、vi nada más.、Eh, es verdad. Es、Genial. verdad. Bueno, y ahora, hermano, pues es que es la hora, hermano. Pues vamos a ello. r e z e m o s l e al Señor. O a las hormigas que van trepando por una escalera invisible hacia el cielo. Ahí está. Esperándonos con el resto. Y ahora el Ángelus.